m <sighs> Las emociones positivas. Nosotros, cuando escuchamos una emoción, un sentimiento positivo, pues es fácil de entenderlo, ¿no? La mayoría de las personas va a decir, ah, cuando yo amo, cuando hago algo hermoso con mis hijos, con mi familia. Otros van a decir, ya, cuando yo tengo mi carro y lo limpio y manejo el carro. otro va a decir, cuando terminé mi casa y la puse exactamente como quise. Hay muchas formas de ver el sentimiento positivo, pero realmente un sentimiento positivo es una expresión de energía que sale de nuestro vientre produciendo una alegría, produciendo una emoción de seguridad, no de miedo, ni de dolor, ni de tristeza, lo contrario. De una forma estamos manipulados por un sistema que controla todo este planeta. Pero el día que vemos eso y lo entendemos, vemos de afuera Entendemos todo y nos podemos liberar, en ese momento, es una iluminación. Cuando estoy haciendo algo donde me siento en relación con el mundo, con el universo, donde yo estoy consciente de que que es un acto positivo, como por ejemplo, sembrar una planta, una buena conversación con una persona, un gesto noble con la otra, caminar conmigo mismo y agradecer el aire que respiro. Agradecer el sembrío cuando cosecho y cojo mi maicito. Escuchar las aves y disfrutar y decir gracias, esto es un concierto hermoso. Ese sentimiento que está saliendo, vibrando de mi cuerpo. El espíritu es energía, la energía vibra. Esa vibración es la energía positiva, una emoción, un sentimiento positivo. Cuando nosotros entendemos eso y lo practicamos día a día, en el vivir, no importa quién lo haga, Como dije, no importa que es el, el más grande meditador del mundo o el, el señor que ilustra los zapatos o el señor que vende los periódicos. No, si este hombre va con felicidad a hacer su trabajo su, con una pasión, con una con una alegría, está produciendo emociones positivas. Esto, en el mejor de los casos, llega al nivel de la energía creadora del amor. El amor no es como nosotros pensamos. Decirle a la mujer, te amo, al hijo, te amo, al casa no solamente dicen a las personas, a los perros, sino también o a, lo, a los animales, sino también se lo dicen a, a, lo, a los carros, a las casas, a la ropa, ah, qué lindo, amo mi ropa. Entonces están confundiendo lo que es el amor. Incluso a la pareja. La pareja, cuando realmente la amamos, es un amor superior. Eso que tenemos es un afecto, un afecto, un sentimiento, un querer. Pero el amor es otra cosa. La humanidad está confusa. Por esta razón no hemos desarrollado nuestro nivel superior de conciencia. Por eso es que la Tierra quiere que dé ese mensaje, que haya seres humanos como yo y, y, y lo digan, y tal vez lo saben, pero no quieren escucharlo. Y más que no escucharlo, no quieren practicarlo. Lo primero que hay que entender es que nosotros aquí en la Tierra, no importa por qué razón estamos ahorita haciendo el camino de un de un constructor de casas, o del cocinero, o del panadero, no importa. Lo importante es que en ese momento lo viva la persona con su corazón, con su vientre, con sus sentimientos. Esta energía es tan superior que puede cambiar todo lo que ahora nos está afectando, especialmente lo que hace daño a la tierra. A veces pensamos ¿cómo hago el cambio en mí? El cambio es por ejemplo cuando yo me levanto, en mi caso tengo que tres sonrisas, mandarle al universo, antes de abrir los ojos, jajajaja, tres, ja, ja, ja. tres, concentrado, entre dormido y despierto, que es mi primer mensaje que mando a la vida, para que eso regrese como un boomerang, como un eco y me llegue de una u otra forma esas tres emociones, del vientre, del corazón y de la mente, y después lo primero que se hace es saludar, pues saluda a los grandes espíritus, en mi caso al Padre Sol. A mi Padre Sol le digo, gracias por este día que das la luz y que me aclaras la vida y que das vida a este planeta. Y de la misma forma le digo a mi Madre Tierra y le digo, linda Madre Tierra, Mozoj Alpamama, linda Madre Tierra. Gracias, bella Madre Tierra, que puedo estar aquí un día más, haciendo mi camino, entendiendo mejor la vida, compartiendo los mensajes. Y de ahí... Cada uno da un tercer agradecimiento a lo que él cree, a lo que él tiene su corazón, su fe. En todo lo que yo hago, debo lo primero de sentir la vida, porque la gente va, toma su café, al trabajo, las máquinas, los autos, el bus. Eso es una vida artificial, por lo menos, si es que no tiene la posibilidad de, de algo natural en su casa, tener una plantita o un animalito y sentir que él es un ser vivo, cerrar sus ojos, sentir, sentir. Sentir, nada más eso, sentir. Y también sentirle a la plantita, darle su agüita, decirle buenos días. Entonces, eso ya es un gesto noble, estoy produciendo energía positiva. Eso ya es una gran ayuda, porque en esta manera ya voy a entender que cada vez que cojo la basura plástica y la boto así, o que voy y como artificial y no como comida natural, estoy haciendo un daño, tanto a mí como a la naturaleza.